Número FM Llegamos con el mejor sonido digital. Llegamos a ti desde el espacio. La mejor música para ti, gracias a la tecnología de vanguardia de Telefónica.、FM. 40 principales。